Gente que no sabe dormir, es martes, así que está Mariana c o m i s e r o f f aquí en nuestro estudio de Balcarce 420. ¿Cómo andas, Mariana? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. ¿Cómo dormiste? Más o menos. ¿Sí? Eh, muchos, soñé muchas cosas feas. ¿Sí? ¿Se puede sí. contar alguna? Y es, yo hoy dije, es como que me aparecen todo el tiempo videos de niños en Sudáfrica comiendo、uh, claro. porquerías y basura y. Eh, cosas crudas, y bueno, tenía todo. Tengo como una inyección de imágenes en la cabeza que no me está haciendo bien. Claro. Bueno, tenés un inconsciente bastante político. <risa> no, pero vos sabés que eh, esto, eh, estoy como、eh, viendo también acá, ¿no? Esa, esa、eh, progresía que ayuda y, da, y llega con un. l a c Tal, viste, a un、sí. territorio arrasado y me parece un espanto. Sí, sí. Todo. Entonces, bueno, estuve soñando bueno, eso. eso. Da, pasa, pasa mucho, voy a hacer un aporte que probablemente <risas> no e s t é de acuerdo, no lo sé,、eh, pero bueno, pasa mucho también con, con las elecciones próximas que la gente quiere tener la conciencia tranquila,、sí. ¿no? Entonces va por el lado más fácil que es, bueno, listo, es fácil apoyar a, a Miriam Bregman en este、Ajá. contexto,、eh, pero bueno,、eh, tenemos enfrente un monstruo y un panorama bastante. Desolador.、Eh, en el debate, cuando Breckman le dice a Massa、eh, todavía no es el balotaje, es como, y compañera, estamos esperando llegar al balotaje, ¿no? Sí, sin duda, de es que no sea en primera vuelta. Bueno, esa es una discusión que se viene dando, ¿no?、Eh, y.、Mm, Y es cierto que a nosotras o a nosotros hay. Yo este, coincido con la mayoría de los puntos de Miriam Brennman, pero voy a、yo、votar. e s t bien, Pero voy, voy a、supuesto. votar a un candidato que tenga posibilidades de hacerle frente. Al horror que hay este, por venir. Totalmente. Si, si, y si no nos abroquelamos en ese sentido.、Y、después a ese candidato le daremos patada en las canillas. Total,、si、ahí vamos a estar para, para hacerle una gran militancia、claro. al gobierno de Sergio Massa. Pero bueno, lleguemos a, a eso.、Eh, estuve viendo un poquito、eh, el programa de Mirta Legrand, la verdad que me hago esas cosas,、eh, que, donde estaba、eh, Miley con su novia, que no recuerdo el nombre. Fátima es Flores. Fátima Flores、eh, y es, la verdad que es impresionante. i m Pensar r s i o a n n t e e p que ese tipo puede ser presidente y ella puede ser primera dama, o sea,、eh, s muy desquiciante. impresionante, es d e s q u i c i a n t e Y además, parece que、eh, somos tan boludos y boludas que nos están haciendo ese chiste. Es muy grave. ¿Qué cara nos va a salir e s t a s o s a Pero la verdad es que una, después de haber visto a Trump y a Bolsonaro gobernar, es tan, esperable t a m e n t e Bueno, es esperable sí, totalmente.、Eh, y, una, y yo personalmente、eh, creo que ese personaje que nos inquieta. Eh, porque es inquietante, realmente es inquietante. Realmente、sí. inquietante. Eh, es este, buscado también. Sí,、eh, sí. Hay una búsqueda por、sí, general.、Sí, sí. Una búsqueda estética, ¿Claro? sí, sí, actoral incluso. ¿no? Como, sí, sí. Sí. Incluso sí. se cantaba el tema este de Miley Cyrus,、sí. Fly, Flowers, que dice todo lo contrario. Porque no sé si alguien ha escuchado lo que es el tema. El tema dice que ella se puede hacer las cosas sola.、Claro. Que se puede comprar las flores sola, que puede ir a la playa sola. O sea, está hablando justamente de todo lo contrario de lo que ellos plantean como pareja. Claro, Pero sí, bueno, sí. total, ¿quién cuestiona nada? Ni siquiera el sentido de una canción. No, totalmente. Y además, una cosa, y con esto, bueno, cambiamos de <risa> tema, pero bueno, no, no podía.、Eh... b、bueno, u Estamos n o e soñando con esto. Exacto.、Eh, que esa cosa de, de adolescente de que se, se la pasan cogiendo, ¿no? Sí, t o q u e t e á n d o s e Ay, qué ponedor, q u e sos. Como no les creo nada. No, tal ¿no? cual. Como una cosa、cual. también de que el espectador, los espectadores queremos、eh, un presidente timidinal, ¿no? Como un poco lo que pasó con el menemismo.、Sí. Que queríamos q u e un presidente、eh, sexímbolo. Sí, sí, Sex sí. Sexímbolo. Tal cual, rarísimo. Bueno, en fin. Eh, bueno, eh, yo creo que todo eso que es、eh, cis heterosexismo. Sí. Eh, y heteronormativo, y que yo creo ayudó mucho, lo siento, la construcción que se hizo en el Mundial de cada uno de los jugadores con sus parejitas, mujeres perfectitas, qué sé yo, ay, la familia. Abona a todo esto, ¿no?、Claro. A que se reproduzca una lógica heteronormada que no nos saque de la comodidad de eso. Claro, ¿Eh? sí. sí. ¿Viste cuando Mirta, no sé si lo viste, Mirta l e g r a n le pregunta a m i l a y como, ¿y a vos te gustó, Fátima? ¡Beh, soy hombre! n o Como esa <risas> respuesta medio cavernico le voy a decir, ¡ah, listo! El feminismo no sirvió para claro, nada. Claro, bueno, bueno, me puse pesimista. Estaban los agasapos. No, pero había, hubo una restauración. Eh, a propósito de, justamente los avances nuestros, que tuvo, que vino por ese lado. Y que vino por un lado también, desde mi punto de vista, obviamente, totalmente este, controvertible, cualquiera puede hacerlo,、eh, de, del mainstream en las redes sociales, ¿no? Que,、eh, Todas tenemos que bailar igual, todas tenemos que tener la misma boca, todas tenemos, hay una serialización. Sí, s、sí. Bueno, y el hombre también serializado, es hombre, le gustan las mujeres, punto. Claro, sí, sí, sí. Y, y así ve de tongas, ¿no? Claro. Como... Bueno,、eh, la semana pasada me pediste que traiga al, trajera algo sobre los y las escritoras fantasmas, así que vamos a hablar de eso. Buenísimo.、Eh, ¿qué, ¿Qué te gustaría escribir? ¿Te gustaría ser escritora fantasma? ¿Le escribirías la biografía a alguien?、Eh, sí, me gustaría. Sí, al f i n a es e que sí, porque me parece un re desafío para、eh, meterte en la vida de otro y、mm. otra. La verdad es que a mi mamá le escribiría el l i b r d Ah, mira, mira.、Sí, así, en primera persona. En primera persona. Lo he hecho alguna vez. En alguna clínica con Claudia m a c i n a acá cerquita.、Bien. Lo he intentado, digamos, este, escribir como si fuera ella. Claro, claro re recuperar algo de la voz, ¿no? O sea, ahí es cuando, cuando pensamos el, el problema del narrador, ¿no? O sea, ¿qué narrador elegimos para escribir, para contar? Y me parece que los escritores fantasmas tienen esa capacidad de poner en primera persona、eh, características de. De la oralidad y del discurso、uh -huh. de la persona a la que le están escribiendo, que es、eh, interesante. En realidad, recuperé un poquito lo que hicimos en esa clínica. Era tomar una voz de alguien, pero a su vez,、eh, esa voz tenía que ser un objeto, digamos, desde un objeto debía salir.、Claro. Yo e l e g í un malbón.、Ajá. Entonces, era un malbón con、Ajá. la voz de mi mamá. Claro. <risa> o sea, claro, o sea, sería,、uh, sería una ficción igual, no estaría c、claro, en la,、no no, la autobiografía. Pero bueno, contaba parte de la biografía. Claro, claro, claro. bueno, qué interesante ese ejercicio, <risa> me encanta. Eh, bueno, entrevisté a una colega que, le, que la quise llamar por teléfono, pero que coincidía con los horarios del laburo.、Uh -huh. Así que,、eh, bueno, ella、eh, no quiere decir su nombre completo, se llama Romina.、Eh, estudió comunicación social. Y bueno, quiero pasar el primer audio ¿Ale? de ella cuando le pregunté cómo fue su primer acercamiento a este trabajo tan particular. n o Mi primer trabajo, en realidad, surge. Eh, yo tenía talleres literarios, sigo teniéndolos,、eh, y en ese momento una de las participantes del taller me dice que tiene una amiga que quiere publicar、eh, su autobiografía.、Eh, en principio se contacta conmigo, yo le digo que podemos, puedo hacer una tutoría de obra, una clínica de obra, y me dice que sí, y empezamos a, a charlar. Y me dice que después de escribir y un tiempo, ella siente que no es algo que se le dé con facilidad. Toma unas clases, vuelve a decirme lo mismo y me propone la posibilidad de que yo, es, esos horarios que trabajábamos para hacer su obra, los usara para escribir su autobiografía mientras ella me iba contando. Empezó así. Nunca cobré como cobra un escritor fantasma en dólares, ni mucho menos, sino yo simplemente eh, cobraba eh, lo que sería una obra de trabajo como si fuera una clínica de obra.、Eh, esta persona que, que me propone este trabajo le empiezo a mandar los escritos y le gustan.、Eh, está conforme y dice: Bueno, que quiere seguir. De esta manera. Entonces nos juntábamos, ella me cuenta su historia, yo tomo nota y luego lo escribo.、Eh, bueno, lo fuimos armando así. Al final, cuando terminamos digamos, todo lo que ella quería escribir, yo me pongo a hacer una revisión y empiezo a revisar todo lo que escribí, como cualquier libro.、Eh, me lleva, por supuesto, más horas de trabajo.、Eh, una vez que lo tengo, <coughs> se lo envío. Le agrada, ella queda como muy contenta. Lo mandamos a, a distintas editoriales, a concurso.、Eh, una editorial、eh, le propone publicarlo con un costo bastante accesible. Ella lo decide publicar y, bueno, <ríe> su obra fue publicada. Así que, bueno, en principio,、eh, ese fue mi primer trabajo. Bueno, a mí me pasó algo con, con este audio que es como que me saca del de prejuicio del escritor fantasma, o ella misma lo decía, ¿no?、Del、que cobran dólares, primero varón、eh, blanco que, que le hace la biografía a un político, ¿no? O a las estrellas. O a las estrellas de rock, tal cual. Entonces me, me gustó mucho esto porque me d e s a s n ó digamos, en un.、Eh, O, o, hay otras escritoras fantasmas que, que existen, otras colegas que están haciendo este trabajo, que, que bueno, es desde ya en la sombra, y me, par me pareció muy impresionante que sea a, a alguien. Que no es una estrella de rock, sí. ¿no? Sí, me, me quedó la duda si e la editorial sabía que eso estaba escrito por este, una fantasma. No creo, la <risa> verdad,、claro. no creo. Pero bueno, todo lo que tiene que ver con el circuito literario. Además, ella encima paga su, su propia publicación, ¿no? A mí me gustaría escribir la. ser la ghostwriter de Elia Cruzet. Ajá.、Eh, pero tengo algunos problemas y es.、Eh, El primero es que tengo un ego muy alto como para publicar un libro con el nombre de otra, de otra persona. persona. O sea, no te me, vas a bancar. Me destruye c、claro, no, la r o、no, invisibilización. No, no, no. no totalmente.、Eh, eso por un lado. Pero bueno, ayer estaba viendo una película de un escritor fantasma que le pagaban 250 mil dólares por escribir la biografía de un político. Bueno, Por bueno, eso、si sí. me pagan esa plata. Pero Elía Cruz no está en condiciones、no. de pagarme esa cantidad de dinero. <risa> bueno, pero que... viste que ahora Amfibia está haciendo. Este Podcast y qué sé、sí. yo, por ahí el guión, ¿no?、Claro. Si、una, el guión de Lía Cruzet. Sí, bueno, com compartimos enfermedad mental con Lía Cruzet.、Eh, por eso, bueno, también es un personaje que me interesa, ¿no? Y además, no sé, bueno, me parece interesante、eh, la vida de ella.、Eh, bueno, y le pregunté a la colega qué, qué pasaba con el ego, ¿no? Esto que a mí me pasa al respecto de. Claro, por favor. c e no puedo publicar con, con qué el. Qué difícil. Con, firmado por otro, mi libro.、Eh, bueno, y ella me respondió. Día lo siguiente. Para mí son trabajos muy distintos: el de escritura fantasma con mi trabajo como escritora y mi obra.、Eh, si le va bien a la publicación una persona que me hizo un encargo que nunca ha sido de ficción, sino fueron eh, autobiografías, eh, para mí es un trabajo cumplido y está bien. Que le vaya bien, me alegra profundamente porque además la persona que me encargó ese trabajo va a estar contenta.、Eh, el trabajo de mi obra es otra historia, va por otro carril y, y no tiene sin duda la misma remuneración que va a tener、eh, un trabajo por encargo de este estilo, con lo cual son trabajos que van de la mano, pero son muy diferentes y para mí no genera un conflicto, no en mí. Ella disocia claramente. Sí sí, ¿no? sí, sí, sí, totalmente. Una mano escribe una cosa y la otra, otra escribe la otra. Muy bien. Sí, bueno,、eh, me alegro.、Eh, me alegro de que, que tenga trabajo, sobre todo la colega, porque. Pero, hay... pará, perdón, es algo que no mucha gente sabe que existe: Exacto. El, la escritora o el escritor fantasma, y que hay una, un circuito, digamos, que hay. Exacto, este, pero a mí lo que me sorprendió es、laburo. que podía ser eh, eh, gente que, que no son personajes públicos,、uh -huh. ¿no? Eso me sorprendió, sí, la verdad sí, es que yo no, no tenía idea y eso que, que me dedico a la literatura.、Eh, bueno, conozco otros escritores y escritoras que se dedican, pero no quisieron participar en, el, <risa> en, en esto porque, bueno, se, se pueden quedar sin trabajo, ¿no? Porque sí tienen, o sea, escriben para, para personajes públicos.、Eh, ¿Y la ficción también se puede hacer? Sí, la ficción se puede hacer también, con... sí, sí. De hecho,、eh, conozco una colega que está escribiendo una ficción para... Para, que va a publicar un político con su nombre. sí. Mirá vos.、Eh, así que todo se puede comprar, parece. Qué barbaridad. Acá me dicen que ya b、bueno, u está n o ya e hecha la autobiografía de mi madre, Jamaica ¿Sí? King, que me acaban de decir. Ah,、claro. ¿autobiografía? sí, librazo, lo vamos a leer、claro. el año que viene en el club de lectura. Sí, me encanta. Bueno, vas a estar invitada <risa> bueno. ahí.、Eh, bueno, eso... Y me voy a quedar sin trabajo, así que seguramente <risa> voy a poder ir. Sí, bueno, vamos a inventar cosas. <risa> Tiempo me va a sobrar, s e g u r a m e n t e vamos a hacer la huerta y eso. Y, y tratemos, bueno, no sé por ahí, podemos escribir biografía fantasma. a qué te parece?、Eh, bueno, eso es todo por hoy. Lo que sí estuve leyendo es que、eh, la Universidad de Oxford tiene un estudio realizado sobre la obra de Shakespeare y parece, aparente, bueno, parece no. Está estudiado que gran parte de la obra de Shakespeare fue escrita por、eh, otros escritores que no era él,、claro. como si tuviese un, un séquito de escritores que escribían para él.、Eh, de todas maneras, yo me pregunto si contextualizado en la época, eso se puede pensar como escritores fantasmas, porque、eh, tal vez. Eh, era una escritura más colectiva, no lo sabemos, ¿no? Salos Vier era un hombre de、Exacto. fantasía total. O un hombre de fantasía, o bueno, o、uh -huh. era un señor que por ahí sí cagaba a sus colegas y decía, <risa> lo publico yo, que tampoco sería muy original.、Eh, ¿Cuántos tipos han,、eh, este, se han apropiado de la obra de sus compañeras? Totalmente, sí, muchísimos.、Eh, en, en, no solo en literatura, ¿no? e <risa> r eso no, en arte plástico,、sí. muchos.、Dicen. Y entonces, bueno, pensaba eso, como también hay un. este Caso hay un estudio, y entonces、eh, la Universidad de Oxford、eh, publica algunas de las obras de Shakespeare, de Shakespeare con dos nombres: el de Shakespeare y el de otro autor inglés de la época.、Eh, y después,、eh, bueno, Fowell、eh, fue un escritor fantasma、sí. también el, para hablar de los, de los argentinos.、Eh, y bueno, se dice que la obra de Homero, ¿no? la Ilíada, fue escrita por una mujer, pero bueno, no sabemos si eso es, es un mito. Pero bueno, les invito a pensar que. Acá me dicen los libros de Shakespeare son póstumos, este... son publicados póstumos, claro. Sí, claro. Pero bueno, la firma、claro. eh, estaba, n o、claro. eh, eh, creo l a o c r que、eh, eso no responde a si fue escrita o no por un escritor f á c i o Claro, no, porque dice que lo que había antes son guiones, entonces.、Claro. Este, bueno, también puede tener que ver, no sé, me imagino que, que el trabajo de e d i c i ó n también, ¿no?、Eh, de esas obras que estaban medio desordenadas,、eh, pueden, no sé, generar esta idea de escritor fantasma, no lo sé. Otro día hablamos del ego, porque, Te sin, gustó edi esa parte. Sí, porque sin editor fantasma, ustedes, las escritoras, los escritores, igual tienen editores. Sí, sí,、eh, totalmente. Y ahí tenés、sí. que hacer convivir también un poco el ego Sí, sí, sí totalmente con el del otro. Sí. <risa> Hace poco, mi editora, que la, la voy a mandar en cana,、eh, me dijo: tu última novela no la tuve que corregir nada. Pero la próxima te la voy a hacer mierda. Me dijo así, como, bueno. ah, bueno. Dije yo, bueno, eso es una competencia de e d i t o r a a e r si sale bien. Pero mirá vos. <ríe> Esperemos que sí. ¿Y siempre t r a b a j s con la misma? No, porque ahora publiqué con una nueva editorial.、Eh, así que, no, tengo experiencia con editores y editoras、eh, diferentes:、Chic eh, hombres y mujeres. Exactamente. ¿Y? Sí. Eh, fueron todas buenas hasta、ah, ahora mis、mira. experiencias. Sí, mi primera novela la edité con Ariel Bermani, que fue. Yo era una escritora muchísimo más joven y entonces tuvimos que corregir la novela、eh, palabra por palabra. Él me enseñó la economía del lenguaje, aprendí、mm. muchísimo de esa experiencia.、Eh, luego en las otras no tuve que hacer un trabajo tan arduo de edición como en la primera.、Eh, pero bien, bien, me, me llevo bien con mis editores. Excelente, el gente que n o Sabe dormir de hoy. Gracias, Mariana. Hasta el martes que viene. Nos vemos.